Thank you. Es la hora latinoamericana, el espacio para el pensamiento, la reflexión y la acción. Desde Radio 77 vuelan las ondas cargadas de Latinoamérica, cargadas del corazón andino, de un servidor que este año, junto con Jordi y el compañero Ferran, inauguramos este espacio, en primer lugar se llamaba Granito de Arena, espacio radial de crítica y difusión y se fue transformando como se transforman las cosas en la obra latinoamericana, estamos a puertas de un nuevo año y estamos cerrando uno, Pablo Neruda decía que los años nacen más del ser humano que del tiempo y pedía que este, el ser humano, aprenda a cantar los años nuevos. Estamos en el tiempo del Adviento, Adviento es de el devenir, algo ha devenir Adviento también es como se llama el, la natividad, el tiempo de la nueva edad, Navidad, nueva edad, Estamos en el tiempo de final de otoño, principios de de invierno. Civilizaciones originarias celebran el solsticio de invierno, el día en que la luz vence a la oscuridad. Son tiempos de cambio, tiempos de evolución y de crecimiento. Nos hemos recogido Nos hemos entrado a nuestra conciencia, a nuestra reflexión. Sin juicios moralistas de si soy bueno o soy malo, si quiero o no quiero, si deseo o no, si apatesco. Hemos, nos hemos parado por encima de nuestras propias debilidades y nos hemos centrado en nuestras capacidades. El ser humano es capaz de amar, el ser humano es capaz de transmitir. El ser humano es capaz de, con la palabra, hacer un arte o también una masacre. El ser humano es capaz de conquistar, de vencer, de odiar, pero sobre todo es capaz de amar. En el centro de la revolución, de la re no se atisma como clases sociales donde el ser humano se diluye sino hoy encontramos en la necesidad de que el hombre crezca en su individualidad y no en su individualismo, en su necesidad, no en su consumismo, en su fe, no en pleya desde religiones que lo atontan, sino en la fe que siembra la seguridad de que la evolución del conocimiento y la transmisión de sus experiencias es el derrotero que marcará su vida. Los negros, los andinos, los blancos, los indios, somos los colores, los asiáticos, somos los colores de un inmenso arco iris. Cada uno tiene un corazón, un sentimiento y una voluntad. Que estos tiempos sean tiempos de volvernos a encontrar con nuestro ser espiritual y... Y desarrollar todo lo que se llama nuestra necesidad del querer y del encontrar. Un hombre realizado es aquel que mira a otro hombre con la capacidad de entender y mirando a los ojos decirle, no eres ciudadano, no eres consumidor, no eres cliente, eres mi hermano, eres sangre de mi sangre, porque venimos de más de 4.000 años de evolución y no será este en la cual nos vayamos todos al carajo, sino será el año en que podamos encontrar, el tiempo en que podamos encontrar para superarnos. esta primera parte de, de, de del programa de esta hora latinoamericana va a estar dedicada a tres reflexiones fundamentales en cómo siente, cómo ha sentido y cómo seguro que seguirá sintiendo nuestros pueblos eh, estas estas estas fiestas, pero más que fiestas estas fechas, estas eh, estos tiempos unidos a su tiempo histórico. El tiempo histórico que, por ejemplo, nos plantea Carlos Mejero Godoy a partir del canto en el Cristo de palacahuina trata de fusionar dos cosas. La fe, la religiosidad popular, como el hombre de América o de Latinoamérica ha hecho suyo la fe cristiana, pero dándole el ejemplo de, de rebelión. Tomándolo a, a Jesucristo como un revolucionario, porque revolucionó, cuestionó, encaró, negó y sobre todo echó del templo a los mercaderes. Ese acto de ira era el acto reflejado de, de rebelión, de no comulgar con los que eh, no solamente vendían eh, palomas o cosas en, en los templos, sino aquellos que, como él bien lo dijo, vendían. Eh, aquellos que vendían la palabra tergiversándola. Escuchemos y sigamos con esta reflexión. El Cristo de Palacabina, cada Mejía de hoy, canción que acompañó al Frente Sandinista de Liberación Nacional en ese proceso histórico del sentimiento hacia la liberación nacional. Ahora sí, nos vamos a palacahuina ¡Échale! El cerro de la Iguana, montaña dentro de la Segovia Se ve un resplandor extraño Como una aurora de medianoche Los maizales se prendieron Los quebratatas se estremecieron Llovió luz por Moyo Galpa Por Telfaneja y por Chichialpa Oran. Cristo ya nació en Palacaduina De Chepepavó Y una tal María a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente la gente para mirarlo se resunaron en un bolote el indio joaquín le trajo que siguió en trenza de nagarote en vectorctor diciendo no soy mi ra que regalaron según Josepe en ¡Eh! cajetitas de tiriomo y hasta buñuelos de Guadalupe Cristo ya nació en Palacagüina de Chepepagón y una tal María ella va a planchar muy humildemente ¡Ah! la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente ¡Upa! El pobre jornalero se me catella todito el día Lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería María sueña que elijo igual que el tata sea carpintero Pero el cincotillo piensa Mañana quiero ser guerrillero Cristo ya nació en Palacatuina De Chepepavón y una tal María La que goza la mujer hermosa del terrateniente La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente Del terrateniente, del terrateniente, terrateniente. E -ere -ere. Sí. En esta versión más actualizada, el mismo Carlos Mejía Godoy nos eh, transmite... Eh, un Cristo real, eh, redivivo, diríamos, en las tradiciones y en las costumbres y usanzas, usanzas de la Nicaragua, eh, de, de la Centroamérica y podríamos decir de toda Sudamérica, incluyendo también, de toda Latinoamérica, como no, incluyendo a, a los países del Caribe. Eh, primero afirma, Cristo ya nació. Segundo, eh, lo más importante es que ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo festejamos? Pues dicen que le llevaron una trencita de quesos. Es una especie de tamal que la otra en un programa anterior eh, expliqué que es un, una masa de, de, de, de, de harina de, de maíz hervido. Uh, hay una cosa muy importante. Dice eh, eh, que el hijo es de María y de San José es carpintero que tiene reumatismo. Y luego también nos, nos acerca a la humildad porque María es una mujer trabajadora que, que lava, plancha la, la, la ropa que goza, la mujer hermosa del terrateniente. Y un último lugar que transmite es que la madre, María, piensa y desea que su hijo sea carpintero, como el tata, o sea, como el papá. Pero el niño eh, dice que no, que, que de mañana quiere ser guerrillero. Eh, esto como un canto que dejando atrás la, la propaganda eh, eh, o sin llegar a lo que sería el panfleto eh, lo podríamos haber eh, visto en los años 80 eh, todos queríamos eh, emular las gestas heroicas de el frente sandinista ¿no? Todos teníamos una dictadura en nuestros países y queríamos eh, liberarnos de esa opresión. Pero hacia los años 1990, con el derrumbe del de socialismo real y también eh, de lo que se llamaba el socialismo real, surgió una gran un gran cuestionamiento. Ya el filósofo y historiador eh, y pensador Fukuoka comenzó a negar las ideologías y dijo el fin de las ideologías, ¿no? Dijo ya que ya se había acabado la historia, que de aquí para adelante el hombre era moderno y las culturas iban a tener que entrar a un proceso de extinción porque la modernidad, la globalización iba a poner blanco sobre negro las cosas, ¿no? Que el hombre estaba cuestionado a un tipo de civilización diferente en la que tenía que haber una modernidad, ¿no? Éramos los posmodernos ¿no? Entonces, este, Yo creo que hay una canción muy muy simpática y la quiero quiero agarrar el sentimiento original. Quiero entrar a lo profundo de ese espíritu que me, nos quiere transmitir eh, Chico Buarque en en el O que será. eso fue una canción que en Brasil, cuando cayó la dictadura eh, de Getúlio Vargas y todo lo demás, Lula era un joven y todavía era un absurdo izquierrista. Digo absurdo porque... Hemos visto que sus procesos políticos, si sí, no lo negamos ni lo cuestionamos, sino digo, un absurdo en el sentido de, de necio, de tenaz y, y de haber sido un obrero metalúrgico, acompañaba. Cuando cayó la dictadura, alguien dijo, bueno, ¿y a quién le echaremos la culpa de las infelicidades? Es una forma de plantearse, ¿o oh, qué será? Los dejo con Chico Barque y yo, ¿qué será? Y continuamos. O que será que será que andam suspirando pelas aforras Que andam cantando em versos e trovas Que andam combinando no breu das tocas Que andam nas cabeças, andam nas bocas Que andam acendendo velas nos becos Estão falando alto pelos botecos E gritam nos mercados que com certeza estará na natureza, será que será o que não tem certeza, nem, nem nunca terá O que não tem concerto, nem, nem nunca terá O que não tem tamanho O que será, que será Que vive nas ideias desses amantes Que cantam os poetas mais deirantes Que juram os profetas embriagados Está na romaria dos mutilados Está na fantasia dos infelizes Está no dia a dia das meretrizes No plano dos bandidos, dos desvalidos Em todos os sentidos, será que será? O que não tem decência, nem nunca terá O que não tem censura, nem nunca terá O que não faz sentido O que será, que será? Que todos os avisos não vão evitar os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desinvestar, e todos os destinos irão se encontrar, que mesmo o padre eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar, o que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo. Os não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão repicar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e meu o padre eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar, o não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá que no ten juicio. ¿O qué será que será? Hay algo que no tiene tamaño, hay algo que no tiene forma, algo que no se puede evitar, algo que está en las cabezas de la gente, está en las romerías, está en en la en el cuarto de las meretrices, está en los poetas eh, embriagados, está en los amantes, está en toda la vida. ¿Qué es? ¿Qué será? ¿Qué será? Siempre eh, se puede preguntar plantear la cosa desde un proceso muy importante. ¿no? Cuando Brasil sale de la dictadura, es un gigante que despierta, pero tiene que encontrarse. En Brasil asumen la existencia de los indios, de los guaraníes, de los, de la selva. Asumen que también son hijos de, de inmigrantes, de hecho hay un lo que podríamos llamar una telenovela, pero en realidad era más que telenovela era como una película, una entrega, una serie que se llama Dos inmigrantes que causó un cuestionamiento, ¿no? De dónde somos, de dónde venimos, qué es lo que hemos hecho. De pronto se, se encontró que Brasil había era también una, un crisol de razas, ¿no? Habían japoneses, alemanes, italianos, Eh, habían ingleses, habían negros mulatos, mulatos con, con ojos verdes, eh, eh, rubios con ojos negros, había toda una variedad, había un mestizaje muy fuerte. Y ellos comenzaron a asumirse eh, como cultura y reivindicarse como tal. Necesitaron encontrarse en un grito que se llamaba Todas las sangres camino al socialismo. Todas las sangres de un gran país. Se fundaron, se refundaron como nación. No por la vía de la lucha entre culturas, o entre razas, o entre religiones, sino como el acuerdo cultural. Entonces ahí está la generación de los años 60, Eh, que hoy quedan con Gilberto Gil, que ha sido ministro de Cultura, uno de los grandes impulsores de esta eh, de este movimiento cultural de arte, de canto, de música, que saldó el espíritu brasileño desde el arte. Por eso es lo que intentaremos plantear esta incógnita, si también se puede ser viable en, por ejemplo, países como África, países, o perdón, continentes como África, eh, o también aquí en España, en países como este, ¿no? y en países también de América Latina. ¿no? Se necesita el desarrollo, que es lo que hay encuentro, eh, qué es lo que nos puede llevar a reencontrarnos como hecho práctico. La cultura como forma de, de tender el puente y de comunicar lo que siente la otra persona. Eh, el indio, el, el fueguino, el pampino, el africano, siente el amor y el afecto desde diferentes motivaciones. El amor hablo yo como esa necesidad del ser querido, el apreciado, el valorado, el respetado, no el temido, no el odiado, no el que causa pavor, no el excluido. No el desde el resentimiento, sino el aceptado, el bienvenido. ¿Qué serían las fronteras si cuando dijera si, si hubieran carteles que dijeran bienvenido, os esperamos, gracias por venir? ¿Qué serían las fronteras? No serían necesarias. Por eso queremos rescatar desde Guyana, uno de los pueblitos menos nombrados siempre en Latinoamérica, como ellos tratan de buscar ese punto de inicio y de nacimiento, como desde una isla, desde Guyana, nos pueden dar unos indicios en la búsqueda de lo que se llamaría la búsqueda de la fe, a partir del nacimiento de algo precioso, de un niño, y el encuentro de esa fe como forma de proyectar hacia adelante, hacia la vida. Corre caballito, vamos a Belén, a ver a María y al niño también. Allí vamos a Belén, Ay, Belén, a ver a María al y al niño, niño también. también, al niño también, dicen los pastores. Que ha nacido niño cubierto de flores, que ha nacido un niño sería dicen los pastores que has sido mi niño de flores. que has sido mi niño de flores. los tres reyes Los presentes dicen los pastores que ha nacido niño que era toda que ha nacido al niño cubierto de flores que ha nacido al niño cubierto de flores corre caballito vamos a Belén a ver a María y al niño también corre caballito corre vamos a Belén a ver a María y al niño también al niño también dice pastores que ha nacido mi no pu con que ha naci on veis mi no pucord Ja ha que ha naci un mi Jo po tolo que ha naci on bé mi no pu Ja ha que ha naci mi Queremos entrar de lleno a este tema, el tema de la Navidad y el nacimiento de una etapa, de algunos eh, de, de una nueva etapa, eh, de una nueva era en la civilización. Eh, hace dos 2000 años eh, hemos leído diferentes autores nos hablan de un hecho crístico. El hecho crístico significa de cristalización, o sea, es cuando por ejemplo, el cuarzo es la acumulación de un eh, es la Uh, en la acumulación y se hace crisis de, de fuerzas físicas que se concentran en sí mismo y crea el cristal y cuando hay un cristal es eh, ya es camino a un diamante en todo caso o sea el, ese es un proceso que lo podrían explicar mejor los físicos vamos primer lugar entonces en ese hecho crítico significa un hecho de una nueva era había que haber un cambio había que haber ver eh, que un modelo no estábamos saliendo de, de un imperio a ¿eh? Estábamos saliendo del imperio romano que estaba en decadencia en una eh, se había extendido de tal manera era una cultura que, que había dominado era la, el cesarismo en realidad era una era una visión y una gestión de la vida del universo de la tierra en función de los intereses de una casta que estaba en el senado y eso no era democracia eso era una política que que era estado. Y ese estado era una forma de mecanismo de opresión y de colonización. Estábamos en un imperio que se caía. Y era el momento que los hombres tenían que preparar una nueva idea, una nueva filosofía. Por tanto, había que reinventar la vida. Y por tanto, era una etapa en la cual tenía que cristalizar una epopeya diferente a la que había venido anterior. Las guerras internas, las, eh, las conquistas, las rebeliones... E incluso el tema de Espartaco, por ejemplo, era los esclavos. Siempre eran desde la rabia, el dolor, la ira, la, la guerra. Incluso habían grupos armados como los ilotas que eran grupos que, que luchaban abiertamente y se batían en lo que llamaríamos guerra de guerrillas contra el poder imperial romano. ¿no? Había que preparar entonces eh, una nueva etapa. Un hecho muy curioso se sustenta en que los reyes magos no eran reyes que oprimían, sino eran magos. ¿Qué significa magos? Obviamente, vamos a entenderlo de que eran reyes magos porque sabían eh, y tenían conocimiento y habían experimentado eh, las fuerzas astrales y etéricas que habían en lo que en ese tiempo había experimentado era la naturaleza, y habían aprendido las leyes de la alquimia. Y habían aprendido y habían comprobado y observado las leyes de la evolución, de la especie, de las plantas, de la medicina. Por tanto, ellos sabían que iba a venir una nueva etapa y fueron al encuentro. Por otro lado, eh, los sacerdotes, los los maestros de la ley, digamos así, los grandes científicos de esa época, que estaban eh, cooptados, que estaban eh, bajo la égida de los romanos, sabían que también se iba a producir, pero no sabían el, el tiempo, pero sí sabían el lugar. La revelación fue hecha a los pastores, y aquí guarda un... Un, un profundo eh, significado no la revelación fue hecha a los humildes la revelación fue hecha a, a los menos al diríamos a los obreros ahora diríamos a los desempleados a los que están en paros le dijeron que había una señal en el cielo y que había que encontrar esta interpretación también la hace Saramago en su libro eh, el Evangelio según Jesucristo esta interpretación ya lo hace la teología de la liberación cuando habla acercar el reino de Dios a la tierra. Esta interpretación ya lo hace Ernesto Cardenal cuando dice, hoy es el tiempo que hable la Biblia y el fusil. Son tiempos. Hoy, definitivamente, yo confieso también vivir que son tiempos. La evolución humana tiene que abrir desde el conocimiento, desde la fe, desde la vuelvo a plantear desde el camino hacia adelante. Hay un compositor peruano, un tenor peruano, que ha compuesto a la redundancia un huayno navideño y ha planteado por primera vez un huayno que es una música, digamos, pagana en lo que sería la alta esfera de, de Viena, que es como, digamos... Eh, Eh, por decir así, el, el lugar más excelso. Ustedes saben que hay una ceremonia de Año Nuevo, el Angelus creo que se llama. Eh, el, el, el No hay ningún otro concierto ¿eh? en todo el mundo que no se haga sino en Viena. Eh, y me parece que es en Salzburgo, perdón, en Salzburgo de Año Nuevo. Esto tiene para para un parangón con lo de Viena. Es que Juan Diego Flores canta un guayno navideño en el mismo lugar donde, digamos, en la catedral de la música clásica. Para nosotros es un orgullo, no desde un punto de vista turístico, sino porque hay una música de la gente humilde expresada con dos cosas, el concepto y la forma, con el arte. Sospechamos que seguro puede haber mucho debate y esa es, la, esa es la intención, ¿no? En todas nuestras palabras no hay un atisbo de fundamentalismo ni de religioso, ni decir esta palabra es la última, sino es una invitación a una reflexión, porque si no, no sería la hora latinoamericana, ¿no? Eso es lo que nos propusimos de Radio 77 eh, con este espacio. Y muy personalmente, ¿no? que la gente vuelva a replantearse temas desde otros ángulos, desde otros tiempos y de otros momentos. ¿no? Eh, la idea no es discrepar, sino es entender la discrepancia. O sea, y esos matices, eh, explicarlos. ¿no? Yo imagino estoy seguro ¿no? que cuando nacióhat mata Gandhi debe haberse producido algún acontecimiento en, en, algún, en algún lugar del, del universo ¿no? así como cuando nacen unas estrellas ¿no? que se caen que hay energías ¿no? se manifiesta por el viento turbulencias que sé yo, de manera positiva como cuando nació ulises por ejemplo que es un hecho real o sea cuando han nacido personas deben haber habido algo porque vienen fuerzas es tal vez ahora el ruido la eh, la contaminación lumínica eh, tal vez este las capacidades eh, sensibles o de o de observación de los hombres ha cambiado y ha variado si sí es cierto que, por ejemplo, hoy no tenemos la misma piel que tenían hace 2.000 años, que no consumimos, eh, no comemos, eh, mejor dicho, los productos que no se comían y que nuestro metabolismo ha ido cambiando, nuestra sangre se ha hecho menos pesada, menos eh, contaminada o qué sé yo, no sabemos si es mejor o peor, que ha adquirido otras cosas, por ejemplo. Debe haber sucedido algo, sencillamente. Y dos años son un tiempo muy breve para, para el conjunto del universo, pero es bastante, es bastante para para el hombre. Es muchísimo. Nuevas enfermedades, nuevas necesidades, qué sé yo. Tantas cosas que se pueden ir agolpando. Pero hay algo que no ha cambiado. O sea, no ha cambiado como fundamento el ser humano, hombre o mujer. Opciones sexuales aparte. Yo hablo de el arquetipo del hombre y el arquetipo de la mujer. No quiero abrir más, más, más, más debate, más polémica, sino hablo del hombre o mujer, dos géneros que constituyen el ser humano. ¿Cómo vis ve, cómo visiona el ser humano el paso de estos tiempos? ¿Cómo, cómo visionaría un campesino, por ejemplo, en la, en la China? Para él, para muchos campesinos cerca de las cordilleras de Mongolia, el tiempo está detenido. ¿Cómo, por ejemplo, el campesino o el hombre, el farmer, que está en Arizona, o Arkansas, o Dakota? ¿Cómo piensa? Sigue siendo un hombre, un ser humano. ¿Cómo se relaciona con la tierra? O el campesino payés, o el perdón, el, el, el payés o el campesino mallorquí, por ejemplo. O por decir sus descendencias, que antes trabajaban horas y horas para... Poder domesticar, esta el Vermeer, que es fundamentalmente el tipo de tierra que hay en Mallorca. Luego vinieron los, los hijos y luego vinieron los nietos y los nietos vendieron las tierras y comenzaron a construir, por ejemplo. ¿Qué tipo de relación hay ahí? O el campesino peruano, que hay varios tipos de campesinos en el Perú. Están los de la costa, agroexportador, agroexportador por excelencia, que venden casi toda su producción a Europa y que sobre todo son grandes monocultivos de espárragos, por ejemplo, sobre todo en la zona norte. Y los monocultivos, por ejemplo, en las faldas de la, de la sierra que da hacia la selva, como quien se dirige hacia Brasil, es cacao, o por ejemplo cocalero o el hombre de la ciudad que se deprime en las grandes metrópolis y tiene la enfermedad de la depresión que resulta ser el acicate para los suicidios, los suicidios que que se registran, por ejemplo, en la soledad más... cruda, por ejemplo, en Japón, donde una persona puede haber muerto en un edificio o se ha suicidado y después de 30, 35 días recién pueden constatar que eso ha pasado. El hombre sigue siendo ese arquetipo que ha evolucionado y se resiste a cambiar, de manera artificial. Hoy ya tenemos las comunicaciones, mucha información, artefactos, aparatos, bienvenidos sean. Nunca hemos lanzado una voz que rompa lanzas contra eh, el desarrollo y el avance tecnológico. Lo que creemos que hay falta, lo fundamental, es la idea y la filosofía que acompaña ese desarrollo. Eso es lo que está en cuestión porque si no, seríamos hipócritas, porque el libro de Gutenberg anticipó los relatos orales y el desarrollo de la ganadería fue un impulsor de del paso del, del nóade no al sedentario. Fueron descubrimientos y la liberación, la liberación de la mujer ha sido necesaria para entender nuestro machismo y sus exigencias de egocéntricas en el hombre y la violencia de género sigue siendo la contestación a la necesidad de liberación y de desarrollo de la feminidad y la feminidad no es fundamentalmente femenino, claro que sí lo es pero también lo hay en el ser en el hombre han habido avances y siempre lo hay y siempre lo habrá y habrá antípodas que se contraponga ¿El hombre es un ser revolucionario? Yo creo que sí, pero que revoluciona. ¿El hombre es un ser violento? Sí, pero también puede ser no violento. Si con la cultura aprendemos a desarrollar formas y mecanismos de relación. La opresión es no es la manifestación de un darwinismo social. Darwin investigó, desarrolló las leyes de la naturaleza y sus gobiernos y relaciones. Hay gente que ha fundamentado el desarrollo, la evolución de nuestra especie social, la configuración de gobiernos y meca mecanismos de control y dominación, con la necesidad del darwinismo social, la ley del más fuerte, que siempre van a sobrevivir los más fuertes. Yo me sospecho que el día en que solo vivan los más fuertes, alguien tendrá que ser el más fuerte de los fuertes, y por tanto se acabará la especie. Sospecho que eso no va a pasar, y lo deseo. Silvio Rodríguez nos va a plantear en su canción El Hombre un retrato del Che Guevara, no es tan solo al Che Guevara, al guerrillero, sino al hombre que trasciende detrás de la filosofía. El impulso volitivo por la liberación revolucionaria ha estado secundado siempre por una visión mucho, anteri mucho más anterior, que no cabe en ideología, que no cabe en motivación. No hacemos culto a la personalidad. Intentamos que hay en, es en ese hombre que intenta desde como dice al principio de su canción que sufre la disnea, que es la manifestación de, de, del asma pero más a, bastante más allá de sus pulmones, hay algo que lo no lo deja respirar. Compartimos y continuamos. De querer de cantar sufro disnea bastante mm -hmm. más allá de los Tu sombra brilla hoy en la pelea mayor De la conciencia y las razones Por ti canto de pecho Como el sueño en que giro Y leve Como un respiro Por ti adelanto trecho A lo que falta en tono y canto en odio desde su torre de oro y exterminio pero mi parecer te dio más gloria el alma que tallaste a tu dominio la medicina escasa la más insuficiente Pura paz, risueña cuando engaña Y entero y mutilado Furiosamente a besos Te doy mi corazón travieso Hombre Hombre sin muerte La noche respiró Yo soy de los que creo y afirmo mi fe desde el canto y la palabra. Yo soy de los que creo porque antes que fe tengo confianza. Yo soy de los que creo porque afirmo mi condición de ser humano. Yo soy de los que creo porque intento y amo. Yo soy de los que creo porque tras el perdón hay la renuncia al orgullo. Yo soy de los que creo porque muchas veces fallo. Yo soy de los que creo, porque mi historia no empieza en mí, sino que yo trasciendo. Vaya un abrazo a los trabajadores, a aquellos que parten el pan, y en su casa podrá faltarlo, pero no hay odio y no hay rencor. Que se reconcilia con su mujer y sus hijos, porque el abandono no puede ser más que su pobreza. Un abrazo a las mujeres que su dignidad cada día acrecienta la dignidad de ser mujer es mucho más grande, porque tiene ahí en sus entrañas la fuente de la descendencia y ahí sí se puede ver la trascendencia el ser humano no está condenado a ser feliz sino el ser humano no está condenado a ser infeliz sino por el contrario sino a la búsqueda de la felicidad, donde encuentre en el canto, en la pintura, en el silbido, en el guitarreo, en el piropo, en el afán, en el guiño, en todo aquello que le haga sentirse que su vida vale, que se recompense, que se regocije en su placer de existir y de respirar, que aunque la muerte acecha, que aunque cabalguen los jinetes de una economía que aprieta, que jode, que hace llorar y que hace sudar y que hace putear y paladear, también existe la felicidad que más tarde que temprano un nuevo sol va a amanecer. Ya no hay cantos hacia un líder, ya no hay cantos tan solo a una persona. Hay el canto del hombre sin apellido, de ese ser anónimo, que se levanta o aquella otra mujer que se aferra bien a su falda y que sale adelante y que busca su futuro y que labra su tierra como acaricia los pelos de sus hijos. Desde América Latina, sin olvidarnos, que está también Asia y está África, y que también hay seres humanos preciosos y rescatables en el primer mundo, en el mismo América, en Francia, en Alemania, en Rusia. Las razas, las culturas se achican ante la presencia del ser humano. Es hoy este mensaje entonces para todos y cada uno, que seguimos confiando en el ser humano. rudolf Steiner señalaba que la imagen que tenemos de nosotros es la que expresamos al final hacia los demás. Dicho de otra manera, lo que yo pienso de los demás es lo que en el fondo pienso de mí. Ho Chi Minh decía que lo que hacía el capitalismo, en este caso el imperialismo norteamericano, era envenenar el agua. Hablaba mal de lo del sur, hablaba mal de los del norte. Desunía a las faemilias, sembraba su publicidad. Lo que querían meter en la mente de cada ser humano era la desconfianza. Maquiavelo nos aconsejaba que había que dividir para reinar. El primer tiempo de esta nueva era es de unirnos, unirnos desde la fe, que podemos conseguir pasos grandes y posteriores. Por ello, rescatamos la alegría, porque hay algo que no podrán matar, la alegría. Y la alegría es un instinto básico de la vida. Desde la hora latinoamericana, gracias por habernos abierto sus casas, sus oídos, su conciencia. Gracias por habernos recepcionado. Gracias por existir. Un saludo a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo fuerte. Y si el tiempo acompaña, y los momentos también, y si las decisiones se juntan, el próximo año estaremos con ustedes. Adiós.